Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento, libro del profeta Habacuc. A continuación, compartiremos o leeremos juntos el último capítulo, el capítulo tres. Capítulo tres de Habacuc, verso primero, es la oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigio Not. Oh Jehová,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 Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de c u s á n en aflicción. Las tiendas de la tierra de m a d e a n temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Fue c o los ríos n t te airaste? r a e tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura.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 Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de s i e r v a s y en mis alturas me hace andar. Llegamos al fin de la Escritura en el libro de Habacuc.